No somos pesimistas, tenemos buena data. Diario del futuro, hasta las 12. 20 minutos pasaron de la medianoche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo... Diario del Futuro y se supo, finalmente se veló la incógnita quiénes van a ser los 23 jugadores que van a representar a la Argentina en Brasil, en el Mundial que comienza en menos de dos semanas y hubo alguna sorpresa en este último descarte, en la lista final para hablar de esto está Ale Wol, o por lo menos lo que queda de Ale Wolo Buenas noches Ale, gracias por atendernos Buenas noches Aquí estamos, este, sí, yo debo ser el 28, el 27 más o menos este, de la lista. Este, muy sorpresivo lo de Berbanía. eh Recordemos, eh, hoy Sabela se le vencía a entonces Sabela se le vencía el plazo para este, eh, para entregar los 23 jugadores con los que finalmente iba a viajar eh, a Brasil. Tenía que hacer un corte de tres, tenía 26 jugadores. Eh, había tres eh, nombres con el número puesto para ser los cortados Uno era eh, Otamendi y Sosa Que finalmente quedaron afuera del Mundial Y después se discutía bastante acerca de Quién era el otro mediocampista que quedaba afuera eh, Augusto Fernández era eh, una posibilidad Porque venía una lesión Porque tenía que recuperarse Porque había que ver cómo llegaba eh, El otro podía ser Enzo Pérez en las últimas convocatorias no lo había tenido en cuenta, Sabela a pesar de que lo conoce eh, muchísimo más, digo estaba entre eso. El sábado pasado hubo un, un entrenamiento eh, en Ezeiza en la mañana antes de que eh, Sabela licenciara a los futbolistas, fue un entrenamiento durísimo, eh, como pocas veces se ve previo a un mundial, es decir, se notaba que había. En la cancha, una cancha estaba reducida por lo menos en un área eh, se notaba que eh, los que estaban ahí dentro de la cancha por lo menos algunos se estaban jugando un puesto eh, en el caso de Augusto Fernández eh, en el caso de Augusto Fernández, Ricky Álvarez que era otro de los que estaba de pronto apareció el nombre de Campañaro también con la posibilidad de que eh, quede afuera Campañaro y que eh, Otamendi y de Micheli que en el plantel, bueno en fin nadie de ellos, es eh, Banega fue el tercero que queda afuera eh, y cuando uno revisa eh, las últimas convocatorias de la primero Banega estuvo siempre sí. eh, después, es, o la primera si no la primera es la segunda alternativa en el medio campo ¿no? tengamos en cuenta que la primera alternativa es Maxi Rodríguez, sin duda sí, sí, ahora, sí. Sin, sin este lo hemos hablado muchas veces Nico sin Fernando Gago eh, esa función, la función de, de, de tratar de dar el pase a, a Messi o a los tres o cuatro de adelante, esa función la puede hacer muy bien Eber Banega eh, no era alguien sobre el quien se estuviera discutiendo, es cierto que tuvo una temporada más, más, más bien floja o por lo menos un semestre más bien flojo con Newell, se había venido desde Valencia a Newell precisamente para poder eh, jugar eh, para poder tener este entonces la cancha y poder llegar al Mundial eh, con buen ritmo, en fin, digo cuando uno ahora eh, se pone a pensar por qué esperó tanto eh, Sabela para dar la lista, eh, bueno, te dabas cuenta que tenía algo en la manga que era por lo menos complicado de trabajarlo de otra manera. Ale, ¿y cuál es la, la explicación o el análisis en esta decisión? Porque uno a simple vista diría, queda descubierto, o sea, queda, queda muy justo para un equipo que juega en general con dos mediocampistas centrales, lleva tres, ¿no? Sí. Si llegara a haber sí. alguna lesión eh, se, y, y tiene que entrar Viglia, por ejemplo, por Gago, te quedas sin cinco suplentes. ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál sería la lógica de esta decisión? A ver, es esta, eh, esto, digamos, hoy va a hablar eh, Sabela en conferencia de prensa, eh, mañana va a jugar Argentina versus Tinié así que hoy va a hablar Sabela en conferencia de prensa, uno supone que la primera pregunta es cuál fue el criterio para eh, cortar a Eber Baniga. Lo que yo especulo es lo siguiente, eh, primero, no venía eh, en su mejor momento Baniga, y sí, eh, sí este venía en su mejor momento Enzo Pérez. Eh, digo, uno puede evaluar después si el mejor momento de Vanega es lo mismo que el mejor momento de Enzo Pérez este, pero digo eso puede ser un análisis la recuperación de Augusto Fernández fue impresionante, esto que te decía el, el, el sábado lo veías a full en la cancha eh, que vos decís, bueno eh, es cierto, juega con 2-5 y tiene 3, en realidad Enzo Pérez en el Benfica juega como doble 5, y lo hace bastante bien, eh, y eh, le da además de poder jugar en ese doble cinco le da posibilidad de poder jugar casi de punta o poder jugar a los costados es decir, le da cierta versatilidad para, como, como futbolista y en el caso de Augusto Fernández casi casi lo mismo, aun cuando es un jugador que este, puede jugar más a la derecha pero también lo puede hacer este, y después tiene a Biglia como el reemplazante de Gago en ese caso, ¿no? este... Eh, lo que faltaría sería otro 5 de marca, pero bueno eso no era precisamente la función de Vanega no. me parece, me da la impresión que con Gago recuperado, con Viglia, con Mascherano y con Enzo Pérez, que evidentemente lo debe a haber visto en un muy buen nivel eh, prefirió quedarse con un volante como Augusto Fernández y este, despachar a Eber Vanega que no lo debe haber visto bien, pero insisto, eso es en algunos casos, digo por eso habría que escuchar a Sabela, ¿no? Es la intimidad y la, el detalle de lo que el entrenador debe conocer en el en, en el día a día, desde que se levanta a la mañana hasta que se termina la, la última jornada de entrenamiento. Ale, el miércoles Argentina va a tener el anteúltimo amistoso, va a ser contra Trinidad y Tobago. Eh, en Italia se quebró una gamba, lo mismo un mexicano, no me acuerdo. Montes, ¿no? ¿Puede ser? Luis Montes. Luis Montes. Montes. Eh, nosotros no tenemos ningún jugador que piense con Mont, pero por las dudas yo cuidaría, no sé, pondría un doble de Messi, un doble de Agüero para jugar el miércoles contra Trinidad y Tobago. ¿Cuál va a ser la formación? ¿Se sabe? Eh, mirá, eh, en principio... Este, se sospecha que va a ser por lo menos la, la formación original, por lo menos vamos a ver este, mañana, es la que viene jugando hasta acá. Eh, es interesante lo que planteas. Bueno, eh, Monteolivo, en el caso de Montes, uno se va poniendo a pensar hasta este, Huebol, el de Camerún, que también, tiraron tirar una media chilena, se terminó rompiendo el hombro afuera. Eh, hoy, ayer, mejor dicho, conocimos que Falcao ya sí. eh, se queda sin mundial. Eh, y hay que ver qué pasa con Riveri eh, en Francia. De todos modos, eh, eh, digo, se supone que eh, un rival como Trinidad y Tobago no tendría que este, eh, eh, plantearle un juego brusco como en algunos casos en algunas selecciones. Uno veía a la selección de Colombia jugando contra Senegal y la selección de Senegal no paró de pegarle. Este, digo, es un verdadero peligro. Este, en estos casos, y además, para qué sirve ¿no? eh, en el caso del de, de, partido de Mañana, que va a ser 19:30, 19. eh, el partido de, del miércoles, eh, solamente es una suerte de despedida de quienes quieren ver a las figuras que supongo que eh, Isabela las va a poner un rato en la cancha y las va a mandar a guardar enseguida, porque después el sábado, además, está el partido con Eslovenia. Eh, Son compromisos que tienen que atender. Y la verdad es que en el fondo uno piensa este, con qué ganas, ¿no? Sí. <ríe> Jugar ahora cuando la cabeza está en otro lado. En una semana, el prox la próxima vez que estemos arrancando una semana acá, va a ser lunes que viene a medianoche, la selección ya va a estar eh, recién llegada a Brasil y van a faltar menos de 48 horas para que empiece el Mundial. Me da un poco de vértigo esto. En estos nueve días que quedan, diez días que quedan... Eh, eh, antes de que empiece la Copa del Mundo ¿Qué, ¿A qué le tenemos que prestar atención? Eh? ¿En qué vamos a poner los ojos? ¿Y con qué nos vamos a distraer esperando que pase rápido el tiempo hasta que empiece a correr la pelota? No, yo supongo que eh, primero en, la, en, to en todas este, viste ya hay periodistas enviados en Brasil y ya no saben este, qué hacer este, desde allá, imagínate todavía ni siquiera este, llegan selecciones eh, Era interesante ver eh, a Bosnia ¿no? este, estos, este, últimos, este, estos, en estos últimos partidos. Hoy, por ejemplo, Bosnia va a jugar contra México. Es un partido mundialista. Digo, este, prestando la atención, eh, la selección de Safet eh, Susik tiene a su figura en eh, Edin Seco, es la primera selección argentina. A mi criterio, posiblemente me equivoque, es la más complicada del grupo. Más que Nigeria. El, el, me parece que sí Bien. pero porque porque porque además nigeria llega en un eh, en un caos tal dentro de, este, de su equipo digo más allá de que siempre, primero es una selección que eh, la nigeriana que, a la que siempre ha estado Argenti eh, con argentina en los, este, en los primeros este, en las primeras fases parece como que es el gran cuco y finalmente argentina le gana eh, pero además hay, es un, un, un gran caos eh, eh, la propia selección. Cuando armaron los jugadores de 30, fue la federación la que completó la lista de 30. El, el entrenador, Stephen Kish, amagó con renunciar, quiso irse, le dijeron que no. Bueno, esto es un caos. La de Irán es la selección sin duda más, este, más flojita. Y Bosnia, que no es para empezar, eh, hace muy poquito jugó contra. Bueno, fue el viernes pasado jugó contra Costa de Marfil, le ganó 2 a 1, Costa de Marfil, otra selección mundialista, sí. este, le ganó 2 a 1, dos goles de seco, este, tienen a, a varios de sus jugadores este, en las ligas más importantes de Europa, eh, Argentina las veces que tuvo jugar le ganó, de todos modos, pero, insisto, es como la selección que a mí me interesa más seguir de lo que ya digo, el primer partido de Argentina en el Mundial de Brasil 2014. No damos más de la manija, Ale, te dejamos descansar, así te recuperás, Y... Abrazo grande, me, me hubiera encantado estar ahí Por, Por favor. favor, nos vemos el miércoles, un abrazo Abrazo grande chau, chau.